¿Qué te pasa con el ritmo que le metemos a la mañana con Ray Charles? Qué lindo que es esto, ¿eh? Y vamos de la música al cine y del cine a la música y de la música al cine. Y voy a saludar a Nicolás Georgis, piquense, que es parte de la producción de Alemania, una película que va a estar hoy en el espacio Inca. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Oye,、oh, yeah. ¿qué tema? ¿Qué tema, ¿eh? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo te、malo? va? a b i e n Bien, todo bien, todo bien. Acá estamos en, en vísperas de, de aterrizar con la peli en La Pampa, así que súper contentos. Bueno, buenísimo.、Eh, contame qué es Alemania, por un lado, y, y qué significa además que, que caigas en terruño más o menos propio, como es La Pampa.、Eh, la película se va a dar tanto en Santa Rosa como en Pico, ¿verdad? Sí, s、sí, sí. e estrena a partir de este jueves en el Espacio Inca de Santa Rosa y en el Cine Gran Pampa en Pico. Bien. Este, bueno, y acá tenemos Alemania.、Eh, Alemania es una película, una ópera prima de, de María Zanetti.、Eh, es una película ambientada en los 90 que transcurre en el conurbano bonerense. a Es una familia, que, una familia de clase media que, por el contexto político-social, se queda sin trabajo. <coughs> y nuestro punto de vista. Es de nuestro personaje que consigue una, un intercambio a Alemania, y de ahí sale el, el título de la película.、Bien. Este personaje bueno, tiene que, que, que, que enfrentar todo lo que eso conlleva para lograr、eh, el viaje, por un lado, y, y por el otro,、eh, dentro de la familia, la hermana de nuestro personaje principal、eh, tiene, sufre. trastornos mentales entonces nada la familia enfrentándose con ese tema también hay una cuestión de, de, de superación a la que se enfrenta el personaje y, y esa dualidad n o de uno salir adelante para que todos salgamos adelante pero bueno tenemos un integrante de la familia que que también necesita de, de, de nosotros entonces、eh, la peli en, en principio no acude al golpe bajo simplemente va Apuntada a la superación, pero bueno, ese es el contexto al que enfrenta el personaje y todo lo que tiene que sobrellevar para salir adelante. Bárbaro. Bueno,、eh, estamos invitando a ver eso hoy que se puede en Santa Rosa y en Pico. Y tu laburo, tu rol dentro de la producción, ¿cuál ha sido de esta película? En esta película formo parte de, de los productores asociados. Eh, y también en lo que fue ir a filmarla,、eh, fui jefe de producción. Que、uh -huh. para los que no conocen, un poco en pocas palabras es logística y administración: ¿no? dotar al rodaje de, de todas las herramientas、eh, y de personal como para llevar adelante la filmación. ¿no? Y en este caso era una peli muy chica, una peli con el apoyo del Inca, que sin el apoyo del Inca no hubiese sido posible. Éramos un grupo de alrededor de 40 personas y, y nada, imagínate、eh, tener que recrear los 90 con pocos recursos cuando salís a filmar a la calle, cuando ya viste todo ha cambiado tanto, desde la luminaria LED hasta los aires acondicionados, los autos, la ropa, los dispositivos. Entonces el desafío grande de la peli era generar el, contener ese universo, contener ese universo Y, y darle el espacio y vuelo a la directora para que pueda laburar con los personajes、eh, dentro de la escena. Bárbaro. ¿Qué edad tenés, Nicolás? 40 años.、Uh -huh. eh, ¿Y estás en contacto con La Pampa?、Eh, quiero sí, decir, sé sí, que s o s p a m p e a n o de General Pico, pero、eh, tu, tu vínculo con la provincia sigue, vas, venís, tenés sí, familia, familia. Sí, sí. uno. Lo, creo que lo, nos pasa a todos los pampeanos. Quienes nacen en La Pampa nunca dejan de ser de La Pampa y. donde quieran que estén están de, de, de paseo nomás. Este, y es así como lo siento. Yo, yo、eh, la pampa es mi primer amor y es a donde siempre vuelvo y, y, y simplemente、eh, he emprendido un viaje al que vuelvo a mi ciudad, vuelvo a mi provincia a mostrar lo, lo, lo que he conseguido, lo que veo, lo que siento y, y es una manera de devolverle todo lo que me dio también. Entonces para mí es una alegría hoy volver con una película y decirle a toda la comunidad, che, miren lo que, lo que logramos, lo que pude hacer y, y quiero que todos formen parte de eso, de alguna manera, ¿no? Invitarlos a, a, por un lado, militar las alas porque hoy en día estamos en un momento muy complejo y por otro lado, decirle a todos los campeanos que, o, o, o a los chicos que hoy en día están pensando en, en, en, qué, en qué estudiar, en qué embarcarse, que Que nada, que se puede, que, que, que esto es arte y que estamos ahí nosotros interviniendo、eh, este tipo de, de piezas ¿no? que recorren el mundo, que están en la sala más importante de Buenos Aires y hoy aterriza en la provincia. Que por suerte,、eh, nada, puedo, puedo mostrar y ojalá la acompañen. Bien,、eh, vos describías recién la importancia del Inca, no solo en este proyecto, sino en general y, y bueno, en una situación de riesgo. De que las salas en general puedan caer, hay un, hay un claro ataque del gobierno nacional a lo que s i g n i f i q u el e cine, los, los trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿Por qué te parece que se produce y qué, qué reacción imaginas que se está generando? Quizá s no la que se ve ahora, que en algún punto se ve, pero en el mediano plazo, ¿cómo puede repercutir toda esta andanada? Sí, el cine lamentablemente siempre fue un. un... Un fusible dentro de las discusiones políticas, porque el cine, si, si, si no miramos simplemente el cine argentino y lo miramos a nivel mundial, forma gran parte de lo que es la u es una gran herramienta para la conquista cultural. Que hoy esa palabra está tan tan de moda. este Quieras o no, influencia pensamientos, transmite ideas y. Y dialoga con el, con el interior de las personas. Este,、eh, si, sin ir más lejos, Estados Unidos por algo le dedica también tanto empeño a las producciones audiovisuales.、Mm. Este, y, y la verdad que siempre fue atacado a r g e n t i n a porque Argentina tiene una particularidad que, que tiene una ley que es ejemplar y un sistema para, para generar películas que es ejemplar porque es autártico por un lado. Y por el otro, eso genera un, un stock de películas que obviamente tenés 100 películas que capaz que salían en un año, tengas 25 que son malísimas, 20 que son medianamente buenas y el resto que están muy bien. Este, pero hay que generar ese, esa cantidad para poder también abordar el mundo como sucede y, y los festivales festejan. Nuestras películas, porque por un lado hay muy buena calidad y es muy triste sentir a veces cómo desde, desde, desde Argentina hablan pestes de nuestro cine y, y es contradictorio cuando salís afuera y te vas a los festivales clase A como San Sebastián, que le pasó a esta película. Y estuvieron y ahí, te, claro. Sí, sí,、mm. sí, te festejan, te festejan porque vos estás hablando de. De, de algo propio. Ellos, le, culturas ajenas, ven digo, cómo somos nosotros, cómo, cómo, cómo dialogamos a nivel audiovisual y, y nada, eso no, no tiene precio. Digo, es un patrimonio de alguna manera. Este, entonces, obviamente, a las grandes corporaciones no, no les interesa que haya autonomía de pensamiento, sino más bien una ecualización. Más chata y poder dominarla, sobre todo, porque al fin y al cabo genera un diálogo, genera voces y genera una opinión. Bárbaro.、Eh, Nico Giorgi es gran tipo y productor, te reconoce Silvana la Colo Staudinger, nuestra Colo, que es también parte de Radio Kermés y de estar a b u l a n d o por supuesto, en, en el espacio Inca. El, la película se va a proyectar jueves, domingo y también el próximo miércoles, siete y media de la tarde. Y Nicolás, quiero dejar el micrófono abierto para que cierres del modo en que consideres conveniente. Y gracias, más vale, por, por la charla. Gracias a ustedes. Bueno, primero y principal, mandar un saludo a la Colo, que, que tenemos una, una gran relación y una conexión también con esto que decías de, de, de vínculos. Me parece que toda la, la comunidad audiovisual、eh, tiene que hermanarse más que nunca hoy. Eh, invitarlos a todos los pampeanos, la verdad, que、eh, que vengan a militar la sala, que nos acompañen. Este, la verdad, lamento decirlo, pero yo no sé si, si va a pasar un, un tiempo largo hasta que podamos llevar una, una película a la pantalla grande, por cómo están las cosas, la verdad, porque este, con el Incan como está hoy, no, no está, la industria está frenada a cero. y Y bueno, digo, la, la mejor devolución que, que, que puede tener tanto esfuerzo es sentirnos acompañados en, en, en las butacas, en la sala, y, y de esa manera generar algún, algún nodo de resistencia. Así que、eh, eso es lo que tengo para decir. Invitarlos a todos a que vengan, disfruten la peli, la peli está buenísima, y, y es lo que tengo para, para ofrecer desde, desde mi laburo. Orgulloso de ser pampeano, obviamente, de levantar la bandera en todos los l a b u r o s que hago.、Eh, los invito a investigar las redes, tanto de la película y, y lo que sea necesario para, para que fomenten también y si la ven y les gusta, que, que empujen a que, a que vaya la gente. Uno por ahí a veces,、eh, nada, por, por pereza o lo que sea, no, no va a la sala, pero creo que hoy es un momento en el que. En el que más que nunca tenemos que estar ahí. Así que, eso, tanto las salas, las universidades, la salud, la calle, tenemos que estar todos ahí acompañándonos porque si no nos van a arrebatar estos espacios que son nuestros. Nico, gracias de vuelta y un abrazo. d a l e viejo, gracias a ustedes por acompañarme siempre y que estén bien. Nicolás Georgis, parte de la producción de la película Alemania, es un drama de María Zanetti y repito, se puede ver hoy en el espacio Inca desde las siete y media de la tarde. Si no pueden hoy, pueden el domingo. Si no pueden el domingo, después de ir a sacarse la foto con la Copa Mundial, ponerle en la municipalidad de Santa Rosa,、eh, también pueden el miércoles que viene. Así que、eh, excusas para, para no ir no quedan.